11 y 20 de la mañana Continuamos con más de Mañanas Mejor Acá en Radio Nauta FM 106.3 La gente de Tinta Verde Ya está aquí sentada junto a nosotros ¿Por qué? Porque los días miércoles Nos toca la columna Señor Benjamín, señor Sebastián Tengan ustedes un muy buen día Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan todos y todas? Bien, bien, todo tranquilo Acá estamos eh, llevando adelante Este programa que va hasta las 12 Y me decían que tienen varias cosas para Eh, sí, si eh, vamos a empezar con una noticia bastante indignante que se conoció esta semana y es que el gobierno de la ciudad de, de buenos aires está impulsando un, un programa para la, las escuelas porteñas de llama mi escuela saludable y como te decía es una, un programa que causó indignación porque es eh, eh, un trata de controlar la, la la alimentación de los chicos y, y, y para esta para, para este programa llamaron a un foro internacional que está compuesto por, por empresas que destruyen la alimentación saludable, están Monsanto, Ingenta, eh, Coca-Cola, eh Bayer entre otras em empresas que enfrentan no, todos. De unos... en pecho. Sí, claro. Y sí bueno, eh, se trata eh Eh, todas estas empresas están en, un, en una especie de, de red internacional que se llama Instituto Nacional de Ciencias de la Vida, que supuestamente es un foro neutral donde se, se discute eh, la, la, la, la alimentación saludable, pero no solo están científicos, sino que están estas, estas empresas. así que de, de neutral tiene poco y nada. ¿Y esto es un proyecto propio del gobierno o viene también exportado de ideas extranjeras y justamente las fundaciones se dedican a hacer esto en varios lugares o es una iniciativa del de gobierno del Cambiemos, del PRO? No, digamos, la, la fundación esta, de, eh, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, eh, digamos, sí, eh, sí es, es, es en realidad una, una fundación internacional que digamos trabaja se supone junto con otros estados y otros y en otros lugares del mundo donde estas empresas digamos son quienes en realidad en algún punto eh, vamos a decir en la página de, de, de esta fundación dice las estas empresas colaboran claro. sí a eh, aportando claramente sí. dinero porque manejan demasiado y este claramente no vendrá gratis como nada de lo que estas empresas hacen digamos. se sabe algo de cuál es el el plan saludable que ellos contemplan Como vida saludable eh, Supuestamente eh, La idea que tienen es eh, Van a mandar nutricionistas que no, sí. o sea El programa este lo Está implementado por la Dirección General De, de Desarrollo Saludable Que depende de, de Diego Santilli Y van a mandar nutri, nutricionistas a, la, a las escuelas que van a, a Hacer preguntas sobre la alimentación El peso eh, de, los, de los alumnos Y bueno, todo esto supuestamente tendría que tener una autorización de los padres para llevarse a cabo. tercerizado, sí, a terminar, ¿no? Terminan siendo eh, talleres. La, el miedo en realidad lo indignante, como decía Benja, eh, es, es que en realidad empresas que están de fondo y detrás de digamos de esta fundación que es, que digamos trabaja o, o genera un programa en conjunto con, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, son justamente, como decía Benja, empresas nefastas que todos sabemos que están más en relación al envenenamiento claro. y a la destrucción del medio ambiente con con la salud humana, que es parte del, de, la, de lo mismo, ¿no? Eh, y, y es paradójico e indignante que estas empresas, Danone, que también han estado... Son empresas todas que tienen... Eh, de causas este y de y de juicios por, por este problemas de salud de las que generan en las personas con los productos que venden y comercializan este por publicidades engañosas por miles de cosas que están siempre en relación a, al discurso de la salud que estas empresas manejan y que sabemos que es, es un gran cuento digamos que, que es parte de, de, de lo que nos dicen lo que nos cuentan lo que nos venden para vendernos sus productos pero que en realidad este saludable la alimentación que nos proponen eh, no poco tiene nada, nada poco y nada lo llamativo, va, lo llamativo. Eh, no sé si es tan llamativo. Es como de a poco, ¿no es cierto?, se va eh, marcando el parámetro de qué es una vida saludable o qué es una vida acorde al mundo en el que vivimos, como si el Estado eh, quisiera administrar eso, pero el Estado lo se ve aconsejado por estos motros multinacionales que ya conocemos cómo funcionan en toda la faz de la tierra, ¿no? Sí, yo creo que es parte, digamos, de, de, de los pactos que se generan debajo por debajo de la mesa, digamos, con estas grandes corporaciones que, que trabajan Eh, según ellos para alimentar el mundo claro. este eh, pero en realidad es eh, quizás nos alimentan nos alimentan mal y con veneno entonces eh, en realidad digamos hay un fondo que en, en donde se va entretejiendo un poco esto que vos decís el discurso de qué es lo que debería ser saludable y claramente el, el, el actual gobierno y digamos y la línea del actual gobierno no que la Ciudad de Buenos Aires gobierna hace bastante yo también, que claramente tiene toda esta política de, de generar estas estas conciencias de la mano de lo que estas empresas no, nos proponen como alimentación saludable. Sí, de hecho hace unos días también en relación a esto se conoció otra noticia que bueno, ya la, la veníamos hablando hace una semana, es que, que el Senasa estaba eh, obligado a presentar un, un estu los estudios sobre el, el glifosato y ahora se negó nuevamente a presentarlos así que eh, Algo Val, está pasando sí, vale, la mano, Alguien ¿no? está haciendo fuerza Sí, sí claramente eh, Y levantando el teléfono sí Fuerza eh, y llamadas telefónicas Parece eh, Bueno, así que eso por un lado Por otro lado, otra de las cosas que queríamos comentar en la columna de hoy era algunas novedades sobre las cuestiones relacionadas a la minería eh, Ya veníamos hablando hace, hace algunas semanas De lo que venía pasando en Hachal, en San Juan Con los derrames en la mina veladero Ahora vamos a viajar hasta la provincia de Jujuy hasta ese lugar donde todos, o muchas y muchos, nos sacamos la foto saltando en las Salinas la famosa, Grandes. El otro día hablábamos justamente de eso y recordábamos todo. Eh, yo cuando ustedes lo decían me, me acordaba de eso justamente. <ríe> es que sí. este y, y pensaba, este todos nos hemos sacado, los que hemos tenido la suerte de visitar ese lugar hermoso, tan lindo. Hermoso, hermoso. Las Salinas en el norte argentino o en Bolivia, son son realmente lugares lindos. Eh, y que también... Eh, Son lugares, está sonando el teléfono, llegan los mensajes, eh, donde también pasan cosas como la que está pasando ahora, de eh, que hay supuestas eh, explotaciones que van a comenzar, eh, en este caso por litio con esto que se llama la fiebre del litio, eh, que empezó hace unos años, y donde varias comunidades originarias que viven en la zona de las Salinas Grandes y la laguna de Huayatayoc, que es la laguna de inundación de las Salinas, este en plena puna jujeña, Eh, se están viendo afectadas porque justamente eh, parece que el gobierno provincial Parece no, el gobierno provincial eh, ha firmado acuerdos para ceder la explotación de 90.000 Nada más y nada menos que 90.000 hectáreas este, Que incluyen que, todo adentro Que incluyen todo, eh, con pobladores y con claro. todo lo que viene no este, Cultura, organización, sí, sí, todo, sí, sí. todo viene con la gente eh, Además, lo más paradójico de todo esto es que Eh, los pueblos originarios de la zona que son pueblos colla y Atacama en realidad ya habían hecho presentaciones frente a la Corte Suprema de la Nación para que se respeten sus derechos a la autodeterminación primero que nada pues podemos discutir un montón sobre si la minería es buena si la minería es mala, si la minería del litio contamina o no contamina, si va a generar soluciones a nivel económico podemos discutir de muchas cosas pero la realidad es que lo primero primero que tenemos que discutir es si lo vamos a hacer en cierto lugar. Quienes son los habitantes, vamos a llamarle naturales, desde hace muchos, pero muchos años, Mucho tiempo, sí, Hiles, sí, sí. este del lugar, están dispuestos o tienen ganas de que su espacio sea explotado, donde inclusive yo estaba mirando los mapas eh, donde donde se va a explotar y cuáles son los, los, los territorios que se, que se están en concesión y están eh, digamos hay pueblos enteros que han quedado que son pueblos chiquitos sí pero pueblos de, de las comunidades originarias enteros que están dentro ver, claro. dentro del, del territorio de explotación y eh, por supuesto que digamos eh, el, las salinas están en, en, en contacto con, con esto en plena salina, digamos, cuando uno si tiene la suerte de pasar por ahí a sacarse la foto y a disfrutar del paisaje, bueno, seguramente va a encontrar algunas otros algunas otras cosas más en el paisaje como sí. un montón de piletas donde donde también se ponen a, eh, además de las piletas comunes y chiquitas que se conocen para la explotación de sal, para la salitre que se, se, se explota justamente por las comunidades originarias de ahí, también va a haber unos piletones ...un poquito más grandes, como de unos 100 por 150 metros... Claro. ...donde se va a estar evaporando agua para poder extraer litio. Eh, y el problema grande, porque algunos dicen... ...bueno, pero el litio es eh, una explotación que se hace con... Eh, ...o mejor dicho, sin tóxicos. Como lo hace la explotación del oro que tiene cianuro... ...y estas otras explotaciones metalíferas que conocemos. En realidad, la explotación del litio... Eh, ...comparte junto con estas otras explotaciones mineras... ...el gran problema que sobre todo en estos lugares semidesérticos con poca cantidad de agua, es que es ese ¿no? la cantidad de agua que se necesita para la explotación claro. y pareciera que el poco agua dulce que además eh, hay en la zona eh, eh, que se podría extraer, digamos, desde de, de, de los pozos no es eh, del todo útil porque contiene arcedénico, que es un mineral, ¿no? Que está naturalmente en el agua y al parecer no sirve para no el proceso. Sirve, claro. Entonces, ¿cuál es el, el, el, el supuesto que están manejando las personas que están poco en alerta con todo esto y las comunidades? El supuesto es que el agua que van a tener que utilizar va a ser de los famosísimos glaciares. Entonces, otra vez con la cuestión de la minería utilizando el agua de los glaciares que es el, de hecho en el, en el mundo la mayoría del agua dulce, las reservas de agua dulce que tenemos son de glaciares eh, bueno y pareciera que eh, van a van a, van a estar ahí o están ahí últimamente parece que estuvieran para que las mineras los usen eh, y no para que digamos podamos sí, utilizarlos sí, sí. para la vida no tóxico o no tóxico, lo que se use hay cosas que no vuelven a, re a, re a reaparecer y el glaciar es solo una de ellas además digamos que la, las salinas claramente se van a arruinar digamos el, el, el, el, a ver cómo explicarlo hay, hay agua dulce que está muy por debajo de las salinas ¿sí? las salinas es como si fuera una especie de en La Puna, que es un lugar muy alto, una especie como de, de lugar bajo entre los cerros, sí donde todo el agua que escurre de los cerros va a parar a la salina y se inunda en cada temporada de lluvia. Y así es como se va cosechando y generando la salitre litre que, que, que las comunidades de ahí siempre explotaron. Utiliza, claro. Bueno, ahora lo que van a hacer es explotar lo que está abajo de todo eso. Entonces, pareciera que con estas perforaciones que se van a hacer, probablemente el agua dulce este eh, que, que genera la explotación del salar, que se está haciendo actualmente y que hacen las comunidades originarias, se va a empezar a mezclar con el agua sí que van a sacar desde abajo con el litio. Entonces, va digamos, ya hay una una modificación importante en lo que sería todo el ecosistema que como todos los ecosistemas digamos donde de semidesérticos o desérticos son extremadamente frágiles no este y con poca capacidad de recuperación así que todo un tema sí y si sí, bueno siguiendo con, con este tema eh, hay que decir también que eh, no, no viene solamente de, de la administración actual de gerardo Morales sino que ya el año pasado cuando estaba Eduard, eduardo ferner eh Eh, se impulsó que una iniciativa de que la Universidad Nacional de Jujuy sea parte de un centro científico y tecnológico de innovación productiva sobre el litio, hacia o sea que ya desde el, hace años tiempo. y sobre todo desde el Yo recuerdo que había como una cuestión que todavía no estaba armada, pero ya se estaba sacando litio de contrabando del país desde hace un tiempo esta parte y que como que se hablaba de los materiales combustibles que se viene próximamente que puede dar también algún tipo de salida al agote del petróleo. Era lo que se hablaba en su momento de que el litio servía o podía llegar a servir en algún sí, punto. Sí, la relación en realidad no está en directamente con la cuestión del combustible del petróleo, el litio no, no se utilizaría como combustible, sino que la mayoría se utiliza para fabricar baterías de de eh, lo que eh, sí de, de, de, de en Ay. realidad de, de sí y sí, de aparatos electrónicos como celulares notebooks, tab tablets y esas cosas claro. y por sobre todo pareciera que se viene el boom de los autos eléctricos que necesitan grandes baterías para almacenar una cantidad suficiente de energía para, para poder hacer varios kilómetros y pareciera que el litio es el mineral esencial para fabricar ese tipo de baterías de los autos eléctricos Eh, entonces hay varias gente que está un poco como a favor vamos a decirlo de que si sí, explotemos litio porque, eh, bajaríamos no vamos, porque baja, de... claro bajaríamos la quema de combustibles fósiles como como el petróleo este pero en realidad con qué consecuencias no también si cuentas para... montañas menos quedan si todos los autos tienen tal cual eh, sí sí pero m, todo toda la problemática que siempre es tan compleja y tan y tan este difícil de poder entender integralmente no sin duda Y bueno, ya que recién mencioné lo, lo de la Universidad Nacional de UJU también vamos a comentar un poco sobre también otra cuestión referida a la relación entre las universidades y, y la minería que, que bueno, en estas últimas semanas eh, se, hubo novedades con respecto a la causa de los fondos mineros de la Universidad Nacional de Tucumán eh, eh, se está investigando a seis imputados, seis exfuncionarios de la Universidad Nacional Tucumán, y ya declararon todos ellos, y bueno, se está investigando sobre la malversación de fondos y administración fraudulenta que, que entre 2006 y 2009 se, se hicieron con, con los fondos que, que, que otorgaba el IMAD, no que era una empresa... Eh, interestatal que conformaba tanto la, la universidad nacional de tucumán junto al gobierno provincial de catamarca y el estado nacional ah, y el organismo que, el organismo que explotaba la, la mina lumbrera no este, eh, que de los fondos que salían de ahí la parte que quedaba para vamos a ir para el estado Eh, había por ley una designación este que, que debía, debía ir a financiar universidades públicas, donde una parte quedaba para la Universidad Nacional de Tucumán, que era la que estaba aportando más este herramientas técnicas, vamos a decir, a la explotación, y el resto se repartía entre varias universidades del país. Recuerdo que eh, bajo la lumbrera, la lumbrera en realidad, todo destapó también o puso el tema en tapete para discusión, porque a partir de lo que estaba pasando con la lumbrera, que no se sabía que no, las cosas, comunidad educativa, los movimientos estudiantiles, organizaciones sociales, también empezaron a tomar conciencia de qué era lo que se estaba dando, qué era lo que estaba pasando, los, los esos famosos fondos de la lumbrera para la Universidad Pública, y bueno, entonces, evidentemente, ¿qué están financiando? ¿Cuáles son los profesionales que le convienen? ¿O por qué viene esa, esa cantidad de dinero? Destapó también un poco lo, el tema y lo puso sobre el tapete para la discusión, Eso siguió funcionando más allá de La discusión después se fue diversificando Y lo que hoy está hablando habla todavía de lo que pasaba en aquella época Seguimos discutiendo lo del 2006-2009 no Sí, seguro Desde esa, desde el 2009 hasta ahora sí, ha sido un fuerte debate En, en todas las áreas eh, Universitarias Sobre hasta qué punto es ético Aceptar esos fondos Que claro. que vienen de una actividad contaminante Y, y sí, hubo universidades y facultades Que, que se mostraron Muy renuentes a aceptarlos creo que recuerdo por ejemplo la, la Universidad de Cuyo, la de Córdoba también, creo que la, la facultad la, la, una facultad de la UBA también eh, pero sí en los últimos años se, se debatió mucho sobre esta cuestión de hasta qué punto aceptar estos estos fondos. Y bueno, ahora llegó la hora de de de estos exfuncionarios que eh, se los acusa de malversación de fondos o por lo menos de estar involucrados de alguna manera en ello y digamos que no era un vuelto, eran 350 y tantos millones de pesos, no, no, no era una cifra, cifra menor, no, sí, si no sí, astronómicas. Este, y que la verdad es que, bueno, eh, vamos a ver qué pasa con, con este con esta causa que, que ahora se está se está tiene la gente va a empezar a desfilar por los tribunales federales de ahí de Tucumán. Vamos a ver qué pasa con con las investigaciones acerca de todo esto digo qué hago con el tintero? Una eh, cosita a, más. Una cosita más. Sí, bueno, ya que est estuvimos hablando de megaminería, vamos a traer a colación un aviso eh, de nuestro colectivo, que es que el, el próximo miércoles 11 eh, vamos a hacer una charla que se llama La megaminería en el nuevo escenario político: continu continuidades y rupturas y la vamos a, a realizar en la Facultad de Humanidades en el aula B201 a las 17 horas. Y vamos a contar con la presencia de Enrique Viale, que es un abogado ambientalista del Colectivo por la Igualdad Y de Laura Álvarez Ulier, que es una doctora en Ciencias Sociales y también forma parte del CONICET Y, y bueno, los invitamos a todos, que eh, va a estar interesante y esperamos que, que vayan muchos un poco para, ¿no?, eh, eh trazar una línea entre entre el camino que se viene recorriendo con las, las tensiones que se generan alrededor de esta actividad de la megaminería, este tanto en los años anteriores, este cuando arrancó todo este esta locura, digamos, en los ¿Sí? 90, atravesando un poco este el periodo del gobierno anterior y lo que nos empieza a llover ahora con este nuevo gobierno, que son algunas de las noticias que les traíamos hoy. Así que bueno, todos y todas invitados a, el, a Humanidades el miércoles que viene. Los esperamos sí. ahí, cualquier cosa que también quieran consultarnos sobre la charla, está el evento en Facebook dando vueltas, da pueden buscar colectivo. Seguramente el mismo miércoles estemos charlando aquí colectivo también. Colectivo Tinta Verde y el miércoles que viene lo vamos a refrescar claramente. Chico, muchas gracias por haber pasado por aquí. Gracias a ustedes. Hola. La próxima. La columna verde acaba de hacer su presencia en este de Mañana es Mejor de Día Miércoles. Ahora vamos con un poquito de música instrumental.